Eh, bueno, en el barrio Álvarez Guerrero, en la capilla del barrio... Eh... Calles 105 y 109 ya comenzó hace 3 semanas el taller de folclore infantil eh, para niños desde 6 años en adelante es la primera vez que en el barrio se implementa un taller dedicado a niños que tiene que ver con el folclore, las raíces eh, y con este espacio que se brinda de juegos, de baile eh, y de aprender también sobre la cultura eh, lo estamos desarrollando los días martes y sábados de, de 17 horas a Eh, tienen que acercarse con la fotocopia de DNI eh, y bueno, y los esperamos hay música, hay pañuelos volando por el aire y hay juegos también compartimos también eh, una chocolatada, un jugo algunas cositas para compartir con los nenes así que están todos invitados el único requisito es ganas de bailar, de jugar y fotocopia de DNI eh, para poder inscribirse a este taller que se es nuevo en el barrio También con la presencia de, por parte del Sindicato de Cuidadoras de eh, te consulto que estamos aquí en la presentación del IPRO. Bueno, eh, como parte de Secretaria General del Sindicato Cuido, desde hace 6 años ya en esto, eh, nos llegó la invitación de poder participar y nos sumamos a esto que son las nuevas instalaciones para la obra social, eh, siempre desde el lugar ¿no? que mantenemos, que es desde los prestadores, eh, como cuidadores, enfermeros y enfermeros. Y acompañantes, eh, y bueno y en la lucha por un nuevo aumento eh, que justamente pudimos cerrar la semana pasada eh, hoy nos dieron las nuevas tarifas para cuidadores eh, y las estaremos publicando eh, que no son las que pedíamos pero bueno, cerramos por un mes porque el, el el ofrecimiento era de cerrar de acá a diciembre, pero nos parecía muy bajo el costo que se cerraba de acá a diciembre. Eh, en este mes cerramos en dos mil pesos la hora para cuidadores domiciliarios. Eh, los días laborales. Eh, fines de semana, 2.400, eh, y después, eh, eso es en lo que quedamos para este mes, para empezar a presentar facturas a partir del primero. Eh, no cerramos en los para los otros dos meses que restan del año, porque hablábamos de sumas de 38 pesos que nos parecían eh, que están muy lejos de lo que es la realidad económica que vivimos hoy. Pero bueno, eh, sí, eh, con la noticia también, bueno, eh, para los cuidadores de que hay un pequeño aumento para los prestadores de la obra social de IPROS. ¿Seguirán negociando entonces de cara a fin de año también? No, sí, sí, seguro, hay un compromiso de reunión, esperamos que se, que se cumpla como siempre, así que bueno, seguimos con esto eh, de seguir en la lucha por los cuidadores domiciliarios y que los afiliados de la obra social eh, eh, también tengan la prestación que se merecen con el trabajador, eh, con un sueldo que se merece también.